Loterio, ¿cómo te va? ¿Qué decir? Buen día, Fabián Pérez te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hace ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que muy contento por este triunfo y por este pasaje a la final de conferencia. ¿Inesperado? Y Sí, la verdad que el partido tuvo un final de inesperado, eh, pero bueno, así es el básquet. <risa> no sé si es por suerte o por desgracia a veces, pero... Para nosotros fue por suerte. Claro, eh, cuando que... se gana es por suerte y cuando se pierde por desgracia. <risa> pero fue un final, de, sí, inesperado, o sea, porque en definitiva eh, estábamos, eh, por, queríamos cortar con falta porque necesitábamos, digamos, íbamos perdiendo y tenían la pelota ellos. Ah, igual quedaba tres, cuatro segundos en el reloj, pero eso no iba a alcanzar y... Y bueno, fue justo cuando fuimos a doblar y, y perdió la pelota y la pudimos recuperar y correr para, para hacer lo que le hicieron falta y después fue a los tiros libres. Así sí. que la verdad que fue inesperado. Fue, fue esas cosas que uno la... Viste, cuando terminás el partido y te dicen... ¿Y cómo lo planeaste? Lo planeamos así, sacarle la pelota, correr y el la tiro libre y meter los dos tiros libres. <ríe> eh, sí, a veces... Eh, eh, o sea, no es lo... Digamos, porque... no es lo, lo correcto el lo correcto era no es cierto es lo que queríamos hacer ir a, a doblar y cortar con falta y, y bueno y, y justo en esa que vamos al trap eh, digamos se le se le enreda el balón en la piernas y eso ahí... o sea que sí sí sí sí, sí, sí viste sí. a veces el juego te da esas cosas que son digamos del momento y que resuelve en un partido a la postre, ¿No? Sí, sí, sí, sí. Realmente... Igual eh, nosotros, o sea, estuvimos todo el partido ahí, nunca la diferencia fue muy grande, es más, en un momento, faltando dos minutos, le habíamos sacado cinco puntos, que no lo pudimos mantener, después lo vimos pasado también por un punto, que nos eh, que nos pasan ellos después con un gol de Carnoval, así que bueno, fue ahí, muy muy cerrado todo. Eh... Esta parte de la posttemporada Fue mejor que la temporada para para tu equipo? Eh, mira, esta esta parte de la temporada sí, de, realmente fue mucho mejor porque adquirimos más confianza a partir de, de del del primer playoff, ¿no? Que se nos va el americano y ahí el equipo, bueno, tiene que solucionar ese inconveniente, ¿no? Y cada uno empezó a aportar más, cada uno empezó a dar más de de su parte para poder Eh, suplir esa baja y a partir de ahí, bueno, eh, empezamos a tener más confianza en lo que hacíamos. Si bien nosotros tuvimos un muy buen cierre de, de temporada porque eh, los últimos 10, 12 partidos estuvimos bien, nosotros queríamos lograr el objetivo de entrar entre los cuatro y los últimos tres juegos los tuvimos afuera, de los cuales ganamos dos, o sea, estábamos muy enfocados en lo que queríamos hacer. Y bueno, y después de todos los partidos nosotros luchamos de la misma manera, ¿no? Con mucha actitud, con mucha enjundia, buena defensa, tratamos de mejorar nuestras actitudes y a partir de ahí el equipo fue ganando confianza y, y observando cosas que... y haciendo que, que cosas que nos daban resultado. Entonces, eso nos potenció y por eso pudimos pasar después también la... la, la la segunda serie con Villa Ángela. Claro, claro. ¿Y qué cosas fueron las que se dieron cuenta que que no estaban haciendo y que los potenció, por ejemplo? No, eh, o sea, eh, estábamos haciendo cosas, pero por ejemplo, eh, contra Unión, eh, armamos, armamos un plan de juego y nos dio resultado, entonces, bueno, nos aferramos a eso, eh, con Villa Ángela pasó lo mismo, los dos primeros juegos, planteamos el juego, perdimos los dos, pero nos dábamos cuenta que, Que ese era el camino y que podíamos levantarlo y así hicimos en los juegos de local y después en el último de visita, así que igual eh, el tema es que nosotros también estamos jugando prácticamente sin presión, o sea la presión eran de los otros equipos que tenían más que se habían armado para llegar más arriba no claro así por eso que... yo, te, yo te preguntaba eh, precisamente si esta etapa de postemporada es mejor que la que la anterior, porque. Eh, eh, es y, y, y si pensaban estar en este lugar porque la verdad que como bien vos decís la presión era para aquellos equipo Villa Ángela que se preparó o que armó un equipo como para ascender y de repente ustedes van y y, y ganan con mucha autoridad una serie durísima este y en una cancha donde ha ganado poca gente este y, y me imagino sí, que... Sí, lógicamente pero yo te digo o sea El, el, el respetar el plan de juego y que los jugadores se den cuenta de que eso está dando fruto, eh, bueno es aferrarse a eso y a continuar y a la larga te da resultados, entonces eh, por ahí eso y la falta de, de presión y la confianza que se tiene en los jugadores cada vez más porque están superando a un equipo importante bueno, eso cada vez te ayuda más a potenciarte No, y además tenés algunos jugadores que realmente tienen mucha experiencia y que han jugado eso. Lauría está jugando una una una temporada muy buena por ejemplo. Sí, por supuesto él es un, eh, hay tres jugadores que son, digamos, los, los más protagonistas digamos, Titarelli, Lauría, Mariani Mariani está que... jugando muy bien Que, que en base a eso es, digamos, nuestro nuestro armado del equipo, pero todos colaboran para eso, o sea, todos y todos colaboran para que ellos también puedan funcionar mejor, puedan desarrollar mejor, entonces eh, o sea, entender también mucho mejor el rol, el protagonismo que de cada uno y yo creo que también el buen manejo de, de Titarelli, que es, digamos el alma del equipo, porque digamos, él Eh, un jugador con experiencia, no es cierto que y con aplomo en los momentos difíciles aparecen, eh, entonces manejan el equipo, no dejan que sus compañeros se caigan, eh, eso es un aporte importante. Eh, estamos hablando con Alejandro Loterio, el técnico de Barrio Parque, barrió la serie tres a cero frente a Chagüe, va a jugar la final frente a Hispanoamericano. ¿Qué sabe de Hispano, Ale? Mira, eh, la verdad que sé poco yo siempre voy viendo los otros equipos porque me gusta verlo así pero no no tengo una, una un seguimiento muy muy específico pero lo voy viendo y la verdad es que desde que comenzamos a jugar estos playoffs no no vi más a nadie que que solamente enfocarnos en los equipos que me toca enfrentar no eh, tengo referencias sé que es un equipo duro un equipo y sí, Eh, bueno, como todos los que hemos enfrentado, pero vamos a, a tratar de organizar nuestro plan de trabajo, nuestro plan de juego, eh, un poco de acuerdo a las características de ello y, y, y potenciar lo nuestro. Hoy, hoy, por hoy, estamos más preocupados en, en mejorar, en corregir detalles de lo nuestro. No es cierto que, que del rival. porque nosotros tenemos que tenemos un estilo un, una forma una filosofía y eso no vamos a abandonar ahora claro así que no a atacar de esa manera no ahora ya no cada vez cada vez acentuamos más eso y lo hablamos entre todos y sabemos nosotros jugamos así todo el año claro. y bueno eh, ahora que esto está dando cada vez más fruto, bueno eh, mejorar corregir detalles porque por ahí pasa a veces de de en los detalles pasa el juego pero y seguir perfeccionando nuestro juego como equipo tanto en defensa como en ataque seguro eh, seguramente que no que que oh, todos los equipos se arman para para competir pelear y, y estar lo más alto posible pero los presupuestos los objetivos eh, por ahí son diferentes y se sabe sobre todo los dirigentes los entrenadores los jugadores que están en la cosa ustedes fueron avanzando en el campeonato como quien no quiere la cosa y bajando equipos que estaban este bueno con el objetivo alto de ascender. Ahora sí, que están sí. ahí, caballo que alcanza quiere ganar. Seguro, y y, y, pre, seguro. y pregunto, ¿están como para ascender? Nosotros nosotros nuestra ilusión deportiva de, de, de del cuerpo técnico, jugadores eh, eso no nos va a sacar nadie porque venimos trabajando para eso, hemos hecho un buen entrenamiento, un buen plan durante todo el año eh, la verdad que fue bastante exigente y duro para los jugadores pero bueno, hoy tiene su fruto y nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad porque eh, si bien se nos fueron dando las cosas, esta es una oportunidad única y bueno, nosotros cuando la, la estamos observando ahí y vamos a luchar y pelear al máximo, ¿no es cierto? y a estar eh, concentrado para poder lograr ese objetivo Eh, por ahí a veces el club se asusta un poco, pero bueno, ellos también están con muchas ganas, porque en definitiva uno a veces se prepara para una cosa, pero después van surgiendo estas, te parece el camino y y uno siempre quiere ir a más el que juega esto siempre quiere quiere ir a más o sea nunca nunca se va a querer quedar ahí en en en una mediocridad, así que bueno. Veremos. Que se arreglen ahora, ¿no? <risa> Seguro. No es problema nuestro. Ya no. Nosotros nosotros vamos a ir eh de la mejor forma posible, ¿no es cierto? Y y la verdad es que estamos muy muy contentos y y y si podemos aprovechar esta oportunidad que tenemos todos, sí, ¿no cierto? Sí, sí, Tanto sí. el grupo como nosotros, así que eh bueno, a a ponernos a, a enfocarnos ahora directamente a esto. Bueno, Ale, nada. Lo mejor. Felicitaciones. Hicieron un, un campanón en la postemporada, Jugaron una serie de playoffs realmente muy buenas todas. Y esta esta barrida contra un equipo importante como Chagu, ¿no? Con un presupuesto importante, con jugador importante, que han pasado por la Liga Nacional. Este, la verdad que felicitaciones. Ojalá podamos podamos tener televisión para lo que viene, porque sería muy lindo poder observar. Hispano juega muy bien, tuve la oportunidad de verlo frente a Platense, juega muy bien, tiene jugadores con mucha experiencia, tiene jugadores con jerarquía para la categoría, este, y ustedes tienen lo suyo, ¿no? Así que, bueno, esperemos ver una, una linda serie, ojalá podamos verla por televisión y, y disfrutar esta serie con los dos campeones de conferencia, con Hispano Americano, que va a serie 3 a 0 a Platense, Eh, campeón de la Conferencia Azul Y con Barrio Parque que barrió su serie 3 a 0 Frente a Echagüe Campeón de la Conferencia Norte Un abrazo enorme Ale y lo mejor para lo que viene ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para vos un, Y hasta pronto Un gusto hablar con vos, hacía mucho que no hablábamos Un gusto Alejandro Loterio Quien fue el asistente de Rubén Mañano ¿eh? en, en, en tiempo de selección argentina En Atenas de Córdoba